que a usted le importa en la provincia cordillera lo tiene Hablemos de Política con Mario Aro Salir Rosas Y sus grandes secciones de fútbol y de política Un programa sin tapujos, no se lo pierda, coméntelo Hablemos de Política con Mario Aro Salir Rosas ...en Radio Puente Alto, todos los miércoles desde el mediodía. Hablemos de Política. En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes una sesión más, un programa más de Hablemos de Política, junto al periodista Mario Aro Salir Rosas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto, ni de la Corporación de Desarrollo del Raco, ni del señor periodista Mario Aro, Sali Rosas. Mario, bienvenido a tu programa. Hola amigos, eh, ¿cómo están? Muy contentos de empezar un programa más. Como siempre eh, estamos en esta emisora que nos ha acogido nuevamente estábamos pensando cuánto más nos van a aumentar, la verdad, pero hasta ahora todavía hasta ahora todavía no nos han dicho nada, así que seguimos en lo mismo. ¿Para qué decir eso, no? ¿Eso es en privado? Claro. Bueno, eh, el 2016 esperamos que sea un mejor año, esperamos que, eh, así como cada uno de ustedes ha hecho las cábalas, así como cada uno ha esperado el año de la forma que que creen, que tienen fe, les vaya muy bien y sus deseos se cumplan. Eh, quiero dar un saludo especial para amigos que nos escuchan en Argentina, para Diego, para, para su esposa, para sus hijos. Asimismo también en, en el Ecuador tenemos a familia Bejarano y la familia Ulises que nos están escuchando. Ahí tenemos al, en la línea también a algunos que están en California, otro que está, un, la señora eh, que tiene su conjunto musical peruano que nos escucha en Estados Unidos, especialmente en una zona donde, donde están los latinos, así que un barrio bien latino en Estados Unidos. Me acaba de decir que nos está escuchando. Un saludo para ellos, para ella y su grupo y su conjunto musical. En Perú para... Michael Olivera. Michael, eh, michael ¿cómo estás? Esperamos que nos escuchen bien y bueno siempre nos tengan que sintonizar eh, ahí con tu mamá, con tus hermanas. Esperamos que eh, este programa les guste. Y a todos los que nos escuchan eh, a través de las redes sociales, les damos nuestro agradecimiento muy formal. Este 2016 estaremos todos los miércoles, si Dios lo quiere, de 12 a 1 hora chilena. Eh, ¿Cómo está Patricio Castro? Bienvenido al programa Gracias por este empezar este año con Patricio Castro El flamante presidente del sindicato de la Corporación Municipal de Educa de Educación y Salud no ¿Cierto? De Puente Alto Hola Mario, buenas tardes Bueno, primero que todo saludar a toda la gente que nos está escuchando Y por supuesto, eh, también desearle un, un muy feliz 2016 Espero que este año esté lleno de bendiciones Que les vaya muy bien Mucho éxito en todos los proyectos y, y por supuesto, eh, también, Mario, a ti, un muy feliz año, mucho éxito en, en tu programa y dar las gracias por nuevamente por la invitación a, a poder asistir a, a estar contigo a compartir este momento. A mí me, me llena una satisfacción especial, Patricio, que estés acá, porque siempre me he identificado y lo he contado en muchos lugares, que la primera persona de contacto en lo laboral que yo tuve fue contigo. Gracias. Y, y eso yo siempre lo he contado, donde he ido, que... Chile me trató bien a través de tu persona así que yo no puedo dejar pasar este momento de agradecerte por la acogida que hiciste hace años atrás cuando yo recién llegué a este país y de la forma que llegué y también que estés satisfecho con los logros que hemos hecho hasta ahora Sí, por supuesto, yo Mario siento que que durante este periodo, estos años que tú has estado acá eh, has sabido ganarte el cariño a la gente, has sabido ganarte tu espacio Has hecho muy bien las cosas, eres un excelente profesional, una excelente persona. Yo por lo menos que te conozco de cerca, creo que es así. Tuve la, la fortuna, por decirlo de otra manera, eh, de que nos encontraramos en el camino. Y por supuesto, de verdad, créeme que todos tus logros hoy día han sido productos de tu trabajo, de tu esfuerzo. así que dijiste cómo Sí, por supuesto, te conozco desde un principio, desde que estaba acá y, y entiendo tu, tu situación. Y por supuesto, hoy día estoy muy feliz de que tú hayas logrado todo lo que has podido conseguir acá en Chile Muchas gracias, gracias a Chile a través de Patricio Castro <risa> Patricio, ¿cómo evaluamos el 2015 en todo ámbito? Mira, la verdad que yo creo que en el ámbito sindical en el ámbito de la reivindicación de los trabajadores al tema laboral hasta ahora todavía nos queda mucho por conversar mucho por participar, mucho por hacer Eh, los grandes cambios que estamos esperando los trabajadores hasta ahora todavía no, no, no, no se han visto, no se avizoran hay discusiones en el Congreso que hay que participar también como trabajadores pero en suma, evaluando eh, según tu perspectiva ¿cómo crees que pasaste desde el 2015? ¿Hubieron avances? ¿Hubieron cambios? Bueno, yo creo que el 2015 fue un año súper complicado sí, en, en, en todo ámbito desde lo laboral desde los problemas que hubo a nivel país con, con todas las catástrofes que tuvimos, por supuesto entonces, eh, obviamente fue un, un año muy complejo pero, por cierto, también creo que fue un año importante donde eh, hubo cosas importantes en lo laboral ¿ya? Y, y hubo cambios que son estructurales y que evidente que tenemos que seguir trabajando durante, durante el tiempo, Mario Eh, yo creo que fue un año, eh, si te lo digo personalmente, para mí fue un año positivo, eh, por supuesto, eh, entendiendo que, que también como dirigente tuvimos mucho trabajo, muchas cosas que, que hacer con nuestros trabajadores y, y, y evidente que en, en el futuro lo seguiremos haciendo, nuestros proyectos, nuestros Nuestro sindicato eh, está al pie del escallón, por decirlo así. <coughs> tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir esforzándonos para poder buscar eh, nuevas mejoras para los trabajadores. Yo creo que finalizamos el año 2015, eh, por lo menos del punto de vista mío, en la cual eh, me pasé una buena parte del año, Patricio, negociando con la empresa a la cual yo pertenezco, que es Guadalmar. por supuesto. Eh, una empresa que, dicho sea de paso, en el ámbito sindical tiene una gran, un gran avance, una gran cobertura, es decir, es una de las empresas que te deja libremente hacer sindicatos no es como otras empresas que no te dejan, lo, lo caótico es que a la hora de negociar, Walmart es una empresa antisindical en el mundo, en Chile no es la excepción, eh, es decir, ellos dan una orden eh, de Estados Unidos, de Bentonville, que aquí hay una cantidad de plata solamente para negociar y sobre eso se negocia, no hay más, eso ha sido muy difícil para mí, viéndolo desde ese punto de vista, Yo creo que eh, el tema sindical respecto a los trabajadores, por lo menos del ámbito del retail chileno, está al debe. Sí, por supuesto, está al debe. Está debe. Pero también la responsabilidad de la gente, yo creo que la gente también tiene que sí, sindicalizarse sí, sí. más, la gente tiene que, sin duda, tiene que tener un mayor compromiso con el Ahí tema sindical. Ahí tocas algo, mira, esta es una conversación, Patricio, tú puedes intervenir cuando quieras, tú puedes cortar cuando quieras, mira... Y tú tocas algo importante, la espina dorsal respecto al sindicalismo es justamente por la falta de conciencia de los trabajadores nada es más decir, claro, el trabajador está buscando eh, solamente beneficios. cuestiones de beneficios monetarios o regalos, ¿cierto? Así es. y si nosotros lo miramos en la OIT internacional, ¿por qué y cómo se hizo el sindicalismo? fue por la dimindicación de los derechos fue por la equidad, fue por la igualdad de condiciones, es decir, un trabajo digno, un sueldo digno exactamente pero en Chile como que se comienza a, a tergiversar el término sindical, es decir, los trabajadores no acompañan a los dirigentes cuando tienen que acompañar. Por eso insisto en que el tema va de la mano con, con la gente y, por supuesto, el compromiso que cada uno puede adquirir. <coughs> Entendiendo que el sindicalismo tiene una connotación distinta, para mí, por lo menos, yo llevo... Eh, este este año es mi tercer periodo como dirigente. ¿Mm? Por supuesto, llevo muchos años como socio de, una, de un sindicato y cuatro años anteriores fui secretario de, del sindicato en el cual hoy día yo lo presido. Correcto. Por lo tanto, entendiendo, y la experiencia que me ha dado el tiempo, es que falta, yo creo, que mayor compromiso de la gente. que La gente debiera tener un compromiso con su organización, con sus pares, con sus trabajadores, eh, y por supuesto eso fortalece la organización. Sí. Y, si hay, y si lamentablemente la gente no adquiere el compromiso necesario... Eh, siempre vamos a estar debilitados en ese sentido porque obviamente nosotros estamos como bandera de lucha nuestra es defender los derechos de los trabajadores ahí ahí hay que hay que mencionar patricio que no estamos yendo contra la empresa ni contra el empleador de ninguna manera estamos diciendo eso lo que nosotros le estamos diciendo a la gente es que si se sindicaliza no está renunciando a derechos ni tampoco está denunciando responsabilidades las responsabilidades son son la misma eso no está renunciando a nada lo que usted está diciendo que más bien lo que el, el sindicalismo es para evitar despidos arbitrarios, por ejemplo. Mario, yo creo, yo estoy completamente de acuerdo contigo, el hecho de de decir que nosotros vamos a defender los derechos de los trabajadores, no quiere decir que yo esté en contra o peleando con el empleador, de lo contrario, nosotros tenemos que tener sí o sí un compromiso responsable con el empleador como él lo tiene que tener con nosotros claro. y por supuesto respetando nuestros espacios. Eh, y, y por supuesto el, el compromiso trasciende más allá de parte de los trabajadores porque si nosotros estamos defendiendo los derechos de los trabajadores y entendemos que hay agobio, que hay eh, que hay personas que que no dejan que sus trabajadores hagan bien su función, por lo tanto siento que esas cosas los propios trabajadores deben acercarse a la, a la autoridad pertinente y hacer las denuncias. Nosotros como sindicato estamos ya no a trabajar en eso, pero sí. si la gente no se atreve y no tiene un compromiso personal con, con su propia eh, con su propio trabajo, lamentablemente los sindicatos no funcionan sí. bajo claro. esa constructura. Patricio, cuando yo hablo de concientización sindical, ya lo que yo estoy diciendo es que los que se sindicalizan debieran entender por qué están sindicalizados y para qué están sindicalizados. Por supuesto. cierto Que conozcan cómo, cómo se realiza una negociación colectiva. Porque a veces la gente cree que es como es como la polar, pues que ir y llevar y ¿no? pedir y te dan a dar. ¿no? Lamentablemente la gente no se informa qué es el sindicalismo de verdad. El sindicalismo tiene una connotación totalmente distinta a, a que hoy día entendiendo que, que por años los sindicatos eh, muchas veces han servido de, de ayudas sociales uh -huh. que yo considero que son súper importantes claro, que por, también por lo que están agrup que también entiendo que, que se trabaja de acuerdo a otro tipo de, pre, de prestaciones pero el sindicato tiene un, un trasfondo y es mucho más que eso. Entonces, eso es lo que la gente hoy día tiene que hacer conciencia, que más allá de un tema social, que es importante, más allá de un tema eh, económico, eh, hay un trasfondo. Y ese trasfondo eh, es estar en defensa de los trabajadores, por supuesto. Esa es su esencia, no es otra. Total, no es otra. No es, no es una caja de Navidad, no es un producto, no es quien da más, no es una tarjeta Gifca. de plata, no es ni siquiera un bono, es otra cosa, son los derechos en sí y obviamente su esencia, por supuesto. Obviamente que eso eso nos lleva el hecho de estar organizado nos lleva obviamente a discutir con el empleador mejores condiciones monetarias. Por supuesto. Lo, lo, lo, lo, que, lo que pasa Patricio que quería llevarte en ese mismo en esa misma línea, quería llevarte a ver qué es lo que, qué es lo que opinas tú. Mira, yo creo que los sindicatos muchas veces lo único que negocian es plata. Mira. Bien. Mira, dentro de los términos de negociación lo único que nosotros muchas veces Todo el contexto de la negociación habla de mejoras salariales, habla de bonos o habla de cuánto en porcentaje vamos a aumentar lo ganado. Pero muy pocos sindicatos llevan, aparte de eso, documentos donde hable de derechos de que no tiene Que, que no, no tiene que ver nada, nada, nada con dinero. Sino que tiene que ver con derechos propios. Es decir, mejor trato. Bueno, nosotros siempre hemos apelado con nuestro empleador eh, partiendo por el buen trato laboral. Claro. nosotros tenemos un acuerdo marco ganar cosas de, que no sea plata y en ese acuerdo por supuesto que una de las cosas súper importantes que, que para nosotros es fundamental es el buen trato laboral y lo tenemos establecido en un artículo ¿ya? Eh, obviamente eh, entendemos que mm, hoy día hay muchas dificultades ¿eh? con, con distintas autoridades en distintos lugares de trabajo pero aún así nosotros hemos apelado al buen trato laboral y créeme que vamos a seguir trabajando en eso nosotros estamos dispuestos a Uh, si tenemos que hacer denuncias por el maltrato lo vamos a hacer por persecución a los trabajadores nosotros buscamos eh, dignidad para los trabajadores, que tengan un lugar digno donde poder trabajar, donde poder almorzar, donde puedan no sé tener sus necesidades básicas de una forma decente y en buenas condiciones a eso nosotros también apelamos no solamente, a como bien dices tú al tema económico, que es importante, por supuesto no, no es absolutamente importante pero, pero, pero eso es importante cuando nos paga cuando lo recibimos, pero el el, el trato que yo estoy hablando, eh, otras cosas que no tienen que ser lo monetario es el que hacer del día a día dentro del trabajo. Por supuesto, wey. por ejemplo, no tengo que pelear porque el, no sea hostil el ambiente laboral donde se, donde labora un trabajador, por ejemplo. Por supuesto, de tal no su manera que cuando el trabajador quiera ir a trabajar, diga, voy a trabajar con alegría y se sienta tranquilo, alegre, sin presiones, sin nada. Pero eso no ocurre lamentablemente hay, hay lugares que son complicados, hoy día nosotros insistimos en que estamos apelando al buen trato a, a, a terminar con las malas prácticas con respecto a eso a esos temas Mario. ¿Son abusos? Sí, por ¿Y supuesto. No, y, y, no, ¿Y no existe igualdad de condiciones cuando se trata de un jefe a un trabajador? Ojo, pero también nosotros lo hemos dicho en retras ocasiones nosotros no vamos a defender lo indefendible Ahí hay que hacer ahí también hay, ahí hay que hacer una salvedad real. Hay que hacer una salvedad porque también real. entendiendo, entendiendo que, que hay personas que tienen dificultades, pero también hay personas que de alguna u otra forma también siento que se aprovechan. O ha quedado Me parece a mí que está mal conceptuado de parte de esas personas que es un sindicato, un sindicato no está para defender robos. Un sindicato no está para defender que un trabajador solamente llegue no a trabajar. Una cosa es concurrir al trabajo, marcar que tú ingresaste, pero otra cosa es si ingresarse a trabajar, que es totalmente diferente. Una cosa es yo voy al trabajo, nunca falté. Esa es una cosa. Y otra cosa es yo nunca falté, pero siempre fui productible. Porque al no haber producción de una empresa, ¿de dónde viene? O sea, ¿dónde nos pagan? Si el sueldo lo hacemos nosotros. No, por supuesto. entonces Por eso te digo, no nosotros nos, nos vamos a nos vamos a defender lo indefendible. Correcto. Eso está súper claro. Y la gente lo sabe, porque evidente que nosotros tenemos que trabajar con altura de mira. Exactamente. Tenemos que ser objetivos. Total, por supuesto. Claro. Y, y, y el sindicato no es un nido de ratones ni de ratas, donde cualquiera tiene que irse a cobijar por el hecho de que estoy sindicalizado. Yo aquí en mi trabajo hago lo que quiero. No, no es a nadie no no es le debe facultar. Por eso estoy diciendo, el hecho de sindicalizarse, uno no renuncia a responsabilidades. No, pues bien que no. ¿Cierto? No, de ninguna manera. Correcto. Yo creo que eso, eso es bueno aclararlo porque hay, hay mucha gente que cree que nosotros, como dirigentes sindicales, a mí me lo han dicho, ¿eh? de verdad. Yo como presidente de la CUT Cordillera, ha habido ocasiones donde yo he ido a reuniones y a mí me lo han dicho. Y me lo han encarado. así Oiga, ustedes como sindicalistas eh, sostienen cosas que no tienen que sostener Yo le digo, a ver, cuando usted dice ustedes, yo creo que eso abarca a todos. Y ahí no están todos. Yo creo que hay mucha gente y dirigentes también que tienen el mal concepto y en su contexto lo que significa sindicato. Pero yo creo que no todos estamos ahí. No, por supuesto que no. Por. Hay que mirarlo está, para adentro. Claro. Yo siempre he dicho que el sindicato también hay que mirarlo para adentro. ¿Qué clase de dirigentes? ¿Ah? cuando uno dirigente, uno es ejemplo, uno es guía yo por ejemplo, mira no sé si será bueno que lo diga, pero siendo dirigente, yo cumplo mi horario laboral todos los días Correcto. todos los días yo llego a las 8 y media estoy en mi oficina, todos los días de lunes a viernes, cumplo mi, mi función de trabajo como todos los demás compañeros que tengo y evidente que si por alguna razón puntual tiene que ir a hacer una gestión sindical por algo eh, eventual, por supuesto que voy a salir pero soy súper respetuoso con mi jefatura en, en los temas de, de los permisos, de avisar, de, de ser ordenado en ese sentido. Y por supuesto, después de la hora laboral, yo cumplo funciones y hago horas sindicales porque entiendo que también la gente en ese horario es más factible que se pueda acercar y podamos conversar temas de contingencia que vamos a tener en el momento. Pero yo lo miro desde ese punto de vista. Sí, sí, sí, de verdad... Hay, hay sectores con cierto mat, matonaje porque tienen un fuero sindical no eso. jamás me voy a aprovechar de eso. Y, y, y eso y eso lo ha habido lo ha habido eh, y yo creo que todavía lo hay así que hay que evitarlo eso, yo creo que muy bien lo que tú estás diciendo eso es un claro ejemplo de un dirigente que realmente sabe que va, mientras sea dirigente cumple con su labor porque un día va a dejar de ser dirigente y no le va a costar nada continuar lo mismo. No, por supuesto pero pero mira, la verdad eso no, no me provoca ningún temor del hecho de que mañana deje ese de dirigente, no Simplemente lo veo por un tema de respeto hacia los, hacia mis padres hacia los demás. Entendiendo que primero que todo, antes de ser dirigente, yo soy trabajador. Y por lo tanto, para mí, mi premisa es llegar a mi trabajo, informarme, recibir órdenes de mis superiores eh, y, por supuesto, trabajar. Y, y evidente que en el contexto, durante el tiempo, yo me organizo de tal forma para poder hacer sindicalismo. Pero son dos cosas distintas. Y de acuerdo a lo emergente, por supuesto que voy a estar siempre dispuesto. Patricio, ¿qué perspectivas sindicales de tu gremio para este 2016? Bueno, mira, nosotros cuando cuando nosotros presentamos nuestro proyecto de trabajo, eh, es un proyecto bastante interesante, que bueno, como bien dices tú, tiene bastante arista y, y, y queremos trabajarla eh, en forma ordenada, ser responsables primero que todo en, en, en todo nuestro proyecto, nosotros cuando presentamos un proyecto de trabajo de trabajo nunca nosotros hicimos promesas nosotros siempre hablamos de proyectos de trabajo uh -huh. eso es súper importante aclararlo Correcto. siempre nosotros dijimos que íbamos, que teníamos un proyecto y que lo queríamos eh, trabajar, implementar por, su, por supuesto invitar a los actores que son los trabajadores y los socios del sindicato Correcto. porque nosotros como dirigentes yo los represento pero por ejemplo, por ponerte un ejemplo en, en el área de educación que mejor que los profesores saben sus necesidades reales Y trabajar con ellos, trabajar con ellos, eh, tener reuniones eh, en, en paralelo con, con, con otras áreas también y poder ir, ir avanzando con, de acuerdo a sus necesidades en el transcurso del tiempo con ellos. Y, y así como con los profesores, con el área de salud, con la área de atención de menores, con la misma administración. Entendiendo que se nos vienen temas importantes como la reforma, como la reforma educacional, que, yo, que tiene que Somente ver con, con el, la desmunicipalización, que son temas importantes, que a mí me preocupan mucho, que yo hace, hace bastante tiempo ya vengo trabajando a, a, a nivel eh, de organización a nivel nacional, desde Arica a Punta Arena, eh, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, con, con, cuando venga el tema de la desmunicipalización? Eh, ¿Qué va a pasar con, con los funcionarios que trabajan en la administración, por ejemplo? donde claro. hoy día tenemos alrededor de 180, 200 personas que trabajan dentro de la administración y que el día de mañana cuando eh, tengamos que, que hacer divisiones porque se nos va a ir educación claro. y eso significa que se nos va a ir un alto porcentaje de subvención. claro Y con esa subvención hoy día se, se, se, se, se, se paga mucho sueldo mm. desde la administración. Entonces yo estoy trabajando y preocupado en ese tema que es importante para los trabajadores. Y eso eh, también se puede llevar al ámbito de la discusión dentro de los asociados, ¿no es cierto? De la organización, por supuesto. Sí, evidente, ¿Hay algo que decir respecto a ese tema? Evidente que sí, hay muchas ah, cosas que decir que ahí. Y, y en nuestro proyecto, por supuesto, que estamos tranquilos, entendemos que estamos en un periodo estival, donde tenemos vacaciones, sí. donde efectivamente sí. todavía no llevamos un mes como electos, como dirigente del periodo 2016-2017. ¿Ya han hecho la transferencia ya? Eh... Mira, oficial o sea, formalmente nomás. Está formal a través de la dirección del trabajo eh, La comisión electoral que estuvo trabajando Con, con el sindicato ya. Sí, hizo Ya me entregó, ya hizo oficial Ya hizo el, el registro, en la dirección del trabajo Correcto. en más, te traje Bueno, tengo un, un, un documento En algún momento, te lo voy a mostrar Que, que Efectivamente ya estamos Somos dirigentes, oficializados oficializado, Los siete dirigentes, con los cargos respectivos Dentro de la organización Correcto Eh, eh, algo más respecto a tu, a, a tu, a tu proyecto eh, Estás esperando que todos vuelvan de vacaciones como para Sí, yo creo empezar. que este, este periodo Evidente que igual estamos trabajando Igual estamos atendiendo las necesidades Hoy día de, de nuestros socios eh, Algunos temas que están pendientes Especialmente hoy día en el área de educación Que tiene que ver con, con, con temas de, de nuevos contratos y eso pero por supuesto que igual está un poco más relajado entendiendo que también se nos viene enero febrero vacaciones sí. y por supuesto en marzo ya retomar con una asamblea general donde vamos a invitar sí. a todos los socios a que se informen a que podamos empezar ya a trabajar eh, firme en lo que el tema sindical. Mientras tanto estás haciendo la presentación oficial que corresponde a las organizaciones para sí, ver... Sí, yo creo que ya... Lo que pasa es que ayer oficialmente a través de la Dirección del Trabajo Eh, había habido un error en, en, en, la, en la inscripción, porque obviamente nosotros cuando se eligieron los lo, lo dirigentes, se eligió por siete por siete dirigentes, y en algún momento hubo un, un error donde solo se inscribieron cinco, pero yo ya, a contar del día de ayer, ya está subsanado. está subsanado, se ratificó a los siete dirigentes, estamos, por cierto, los siete dirigentes, y ahora nos queda empezar a hacer ya la información oficial a todas las autoridades de la comuna que, quiénes somos, quién somos los nuevos sindicatos. En más, también eso, quiero eso. contarte que me invitaron al Puente Alto al Día también sí, a una entrevista sí, sí, ya sí. para poder informar quiénes somos y, y también nuestro proyecto de trabajo a través del diario. Me parece me parece sumamente excelente. Oye, eh, Patricio, eh, este, este 2016 eh, en la cual es un año yo creo que va a ser un año muy movido por lo que queda todavía y por lo que se está viendo en el Congreso hay varias cosas por, por hablar. No podemos dejar pasar, Patricio, de hablar del 2015 y pasar al, al 16 sin mencionar eh, la repercusión que ha producido dentro de los dirigentes de el fútbol en, en este país. Yo creo que Entonces, vale bien. la pena por lo menos darle una vuelta al, al asunto teniendo en cuenta que, eh, bueno, Hadwey eh, en su momento hizo lo que hizo, que debiéramos de hablarlo de una manera... Y hay que ver hoy en día con el nuevo directorio que, que se presenta de la NFP a ver dónde vamos, porque no está fácil. Arturo Salá, como encuentra las cosas, yo creo que va a pasar gran parte del tiempo en rectificar esas cosas. Así que no, no puede llevar un proyecto sobre sobre todo lo dimensionado hasta la fecha. Entonces yo creo que... A ver, el fútbol eh, chileno en el 2015 en la cancha eh, tuvo un auge y tuvo un gran avance ¿cierto? total, pues total se, mar ¿cierto? se marcó sí por supuesto yo creo que el cambio generacional y aparte de eso también la Copa América llevó a un sitial muy importante al fútbol chileno y una expectativa dentro de América del Sur eh, y eh, si, si Hado no, no hubiera salido ese tema en el momento por lo menos que se estaba disfrutando de la bonanza, de los logros deportivos no hubiera visto empañado pero en, en cierta manera eso también lo perjudica porque no es lo mismo hablar de logros eh, como corresponde y hablar de logros que en, en, así entre medio haya este tipo de, de, de inconveniencia respecto a las coimas y respecto a lo grande dinero que se movieron si tú me preguntas a mí yo yo siento que de verdad es lamentable pero es lamentable por, por esas personas porque en realidad eh, en Lodan eh, algo tan preciado que ha sido para nosotros que por primera vez en la historia poder tener un título internacional como en la Copa América Y, y siento que mmm, Los jugadores El cuerpo directivo y su gente Dejaron todo para poder lograr este objetivo Y que en el camino No hayamos encontrado con este tipo de sorpresas Que por supuesto eh, Hablan mal de los dirigentes eh, Se crean falsas expectativas La gente pierde la confianza sí. y, y obviamente a nivel país Por supuesto que Que nos deja muy mal parados Tengo la confianza y, y creo que mmm, Arturo sala va a hacer las cosas bien porque entiendo que un profe, es un, un tipo profesional, sí. ya que ha sido súper transparente. Eh, le ha costado, por supuesto, y le va a costar, evidente, con toda la problemática que hoy día hay en el fútbol sí, chileno. Sí, no va a ser un tema que lo vaya a resolver de aquí a mañana. No, no, pero sí es un tema que sí él lo aborda con profesionales de verdad, con, con buenos asesores, por supuesto que lo va a sacar adelante. Entendiendo que él es un tipo de experiencia, una persona que, que jugó por años en fútbol profesional y, y por supuesto eh, ha, ha tenido distintas aristas como director técnico, eh, ha estado trabajando junto al gobierno, hoy día eh, tiene eh, un, una nueva oportunidad de ser un, un, un buen representante a nivel país. Y también desearle el mejor de los éxitos, por supuesto. Patricio, eh, estuve pensando que las platas que Hadwell eh, prestó en su momento, eh, no sé por qué motivo, pero lo prestó sin documentos y se los dio, pero todos saben quiénes recibieron y fueron gran parte presidente de, de gran parte de los clubes de Chile. Si nosotros llegáramos a... Porque esto es parte de la justicia norteamericana, pero si se incluyera dentro de la justicia local respecto a una investigación de culpables y de las plata que recibieron, porque ahí también se mete hasta impuesto interno, eh, oye, se quedarían descabezados todos los clubes. <ríe> porque hay varios hay varios presidentes que han recibido y de varios clubes. Sí, la verdad es que eh, es un tema, como te dije antes, ¿no es es un tema complejo, por supuesto, pero yo creo que aquí quien tiene que trabajar, y el tema es la ley. O sea, sin duda aquí la justicia tiene que... Ahora, ahora, ahora lo, lo que pasa es que es ámbito para que llegue la justicia tiene que pasar por la comisión de deporte del Congreso yo estaba mirando algunos para no mencionar aquí directamente nombres y dentro de la comisión del Congreso que tienen que ver con el tema de Jado bueno, hay dos que están metidos en ese QM <risa> o, sea, o sea, yo decía o sea, ¿quién fiscaliza a quién entonces? porque porque quien tiene que fiscalizar directamente la comisión de deporte del Congreso para que de ahí, con un informe real vaya a la justicia como corresponde Eh, pero sin embargo creo que la fiscalía tiene que tomar directamente porque porque eh, la misma comisión fiscalizadora tiene problemas bueno eh, es, un, es un trabajo bastante arduo y, y complejo y ahora los responsables van a tener que asumir su devolver la plata, ¿eh? devolver sus lucas tan simple como eso, o de lo contrario, bueno, insisto, la justicia tendrá que hacer su trabajo sí, pero en, por lo menos en Chile, hablo de Chile Eh, más fácil es mejor irse la, irse encarcelado, no devuelve nada y después y después sale y cosa de la plata. <risa> Pero tampoco se la van a llevar gratis. Ah. Creo que algo algo va a tener que suceder y tiene que haber alguna repercusión en el país a nivel nacional porque Fíjate, fíjate lo que acaba de decir. Lo cuando tú mencionas eso, algo tiene que haber. Yo estaba pensando y la justicia local. O sea, estábamos estamos esperando que las yayitas y los problemas de la FIFA lo tenga que destapar Estados Unidos y eso ha involucrado, han caído como efecto dominó un montón de países pero las justicias locales de cada país como que no ve esa parte, como que no lo ha visto como que no se nota o no lo hicieron ver ¿cómo, ¿Cómo es la cuestión? o se están haciendo los lesos ¿sí tú? <risa> <risa> <risa> pero realmente Pato o sea, o sea, mira, sinceramente es como que si en tu casa se produce un problema y lo que, el que lo visualiza es otro de afuera, pero tú nunca lo ves o sea imposible imposible por decirlo poco, o sea, uno tiene que ver los problema interno No, por supuesto pero bueno, hoy día hay un nuevo directorio, tiene mucha pega, tiene que trabajar y por supuesto limpiar la imagen de lo que es la NFP Ojalá. nos representa todo y evidente que, que debe haber un cambio estructural ahí también, bueno, estamos en tiempo de cambio tiempo de cambio <risa> sí, como, como dice mi eslogan Este, como dice tu eslogan tiempos de cambio tiempos de cambio no, buena, buena, buena, a mí me yo creo que y, y, y mira yo el otro día estaba eh, créeme que yo siempre vio veo noticias siempre me informo y no sé da la coincidencia eh, vi la palabra cambio en distintas aristas claro, claro. hablaban de los cambios en, en, en las noticias eh, por ahí vi uno eslogan que hablaba me el tema de cambio Bueno, será que nuestros tiempos de cambio vamos a a atraer a, a mucha gente y, y, y yo entiendo que la gente hoy día quiere cambios. Sí. cambio en todo en ámbito, todo político, social, económico, sí, sí, sí, laboral, sí. familiar, no sé, emocional, es un, un, un total. Sí. Pero yo creo que hoy día hay que trabajar para eso. Bueno, yo creo que el mundo en general necesita cambios. Yo creo que eh, siempre los cambios son mejores, son esenciales la renovación es muy buena y yo creo que Chile estaba pasando por un momento así, lo malo es que el cambio en Chile se está haciendo por el lado malo que se ha observado pero pero podemos provocar lo contrario claro. claro gente como nosotros que quiere trabajar gente como nosotros que es decente que necesita provocar este cambio en la organización y a nivel país o como bien dices tú en el mundo, tenemos que trabajar para ello, claro. sí o sí tenemos que hacer esfuerzos y y contribuir en lo positivo para provocar los cambios. Y yo siento que los cambios son para mejor, siempre creo que los cambios son para mejor. Correcto. Ahora es importante que la gente se sume ya y que, por supuesto, apoye eh, eh, esta, estas gestiones para poder eh, lograr los objetivos, sin duda. Bien. Patricio, en, en, el, en la segunda parte de nuestro programa vamos a tratar del ámbito local. Me gustaría que habláramos eh, cómo vemos a Puente Alto, eh, como hemos visto un Puente Alto en 2015, cuáles han sido sus avances, qué es lo que nos gustaría que Puente Alto cambie respecto a educación, salud, eh, seguridad, eh, estructura misma, eh, la parte vial, por ejemplo, eh, que está colapsado con chaitoro y no hay una vía alternativa, es decir, aquí hay un tema que me gustaría eh, que lo dilucidáramos un poco, que lo habláramos un poco en la segunda parte, ¿te parece? Sí, por supuesto, tenemos un problema. Bien amigos, una pequeña pausa musical con Los Vásquez, ojalá fuera así, ojalá fuera con Los Vásquez. <risa> y volvemos. De tus ojitos lindos me enamoro. I tu mirada de vuelta eh, y hay eh, obviamente algunos temas que quisiéramos mencionar temas que tienen que ver mucho eh, con el avance de la provincia eh, yo creo yo creo que la provincia avanzó creo que sustancialmente ha habido cambios importantes no podemos desconocer que de las obras que realmente uno lo ve uno lo visualiza Eh, ha cambiado Puente Alto. Es decir, el rostro está cambiando en Puente Alto. Hay, hay, hay sectores, hay lugares que todavía están abandonados. La verdad que me preocupa mucho la parte cultural de los jóvenes, por ejemplo. Puente Alto es una eh, una comuna más grande de Chile, donde hay mucha juventud. Pero programas realmente, así programas realmente culturales, hemos visto muy poco. Por lo menos eso es lo que yo veo. Eh, me gustaría... Tú que estás dentro de, de lo que significa la Corporación Municipal de, de, de tanto salud como educación, ¿cuál es tu visión respecto a los avances que se propiciaron en el 2015 y que aún faltan y que ojalá se hicieran en el 2016? Te voy a hablar como buen tartino. Eso, eso, eso. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Más allá de ser dirigente sindical, yo te voy a hablar como buen tartino. De verdad que yo siento que el año pasado hubo... Eh, Mucho avance ¿ya? a nivel comuna, hubo harto avance, eh, especialmente en, en lo que es vía, en lo vial. En lo vial. Entendiendo de que las calles, las calles, las calles hubo las veredas, veredas, calles, eh, semáforos. Canchas deportivas. Sí, pero por ejemplo semáforo que es importante destacar y, y, y darle una importancia a eso. Eh, yo transito normalmente por eh, por Ernesto Alvear. Y evidente que se nos formaba un cuello de botella entre Ernesto Alvear y Pedro Duarte. Hoy día hay un sinfín de semáforos que permiten eh, tener mayor seguridad, eh, entendiendo que en el, en el año lectivo tenemos mucho colectivo, tenemos muchos eh, vehículos escolares, transita mucha gente pero falta todavía, ¿no es cierto? Sí, pues evidente que sí, falta, pero también hay que rescatar hay que rescatar eso, que hoy día esos avances han sido importantes. Y no solamente ahí, a, a nivel común, en Eizaguirre, por ejemplo, también ha habido avance, también transformaron las vías, entendiendo que Casas Viejas se congestionaba demasiado, mm -hmm. hoy día tiene un, un, una mayor cantidad de, de flujos, eh, cómo poder ir descongestionando. Entendiendo que hoy día Puente Alto... Eh, yo soy puentealtino toda la vida Tengo 46 años Y conozco Puente Alto al revés, y al derecho Y créeme que Hoy día ha sido Puente Alto está Literalmente está saturado sí. Tú a esta hora caminas Vas en el centro, no hay un espacio Ya sea para caminar o, o los vehículos Lo mismo ocurre por las tardes Entendiendo que ha crecido mucho La comuna y que, que Quizás debemos buscar la forma o quizá el, el, eh, desde el municipio empezar a trabajar y abordar los temas de descongestión, porque en realidad hoy día se ha complicado mucho. Pero eso yo también tiene que ver, Patricio, con la descongestión de los servicios públicos. Por ejemplo, cuando tú tienes los bancos alrededor de la plaza, en su gran mayoría, cierto cuando tú tienes ciertos sectores que lleva mucha gente a esos sectores en la misma concha y toro, Yo creo que, que también obedece a un plan regulador donde debiéramos descentralizar los servicios públicos. Por ejemplo, el agua está un poco retirado del centro-centro, me parece muy bien. No se nota la congestión de gente cuando va a ese sector, pero los bancos están casi juntos. y Los bancos están en, aquí cerca de la plaza hasta Izaguirre. Pero es que eso pasa por un tema comercial, Mario. Uh -huh. Lamentablemente ha sido así y, y... No, Puente Alto en su momento yo creo que estaba bien, pero hoy día Puente Alto es distinto hoy di un puenteal, por ejemplo, qué bueno que la municipalidad me parece excelente que la municipalidad sea descentralizado, por ejemplo. De donde estaba sería un caoco. total. Total, pero no daría abasto para lo no que diría Puente Alto. Claro, y la plaza, la plaza estaría lleno de gente, pero que, que son usuarios que no van a disfrutar la plaza. Una plaza que nos dejaron los españoles, lo que lo que, lo que nos nos lo, nosotros nosotros lo, lo que nos, los españoles nos dieron a dejar fueron iglesias y plazas. Y, y, y gran cantidad de iglesia porque donde conquistabanían con cura y grandes cantidades de plazas, porque en las plazas en ese tiempo era el conversatorio de lo que significaba el tema de la población. Es decir, el chismoseo estaba en los parques y en las plazas. Era lo social, Pumario. Era lo social. Sí, totalmente hoy, hoy, bueno. Hoy, hoy día se ha perdido ese, ese efecto. Hoy día hoy día la, la plaza es para citarse, eh, los parques no hay, eh, se olvidan de poner las áreas verdes, y si lo hay nadie va se convierte en nido más bien para los fumadores. Entonces, es decir, eso yo, yo creo que hay que ir también dando pautas para ocupar esos espacios. Eso es también un tema. A veces, mira, he escuchado dirigentes sociales que hablan mucho de espacios y, y, y piden espacios, pero si tú revisas los espacios que se han dejado, no solo en Puente Alto, sino a nivel de Santiago, son poco ocupados. Así o sea, es. Son como elefantes blancos que están ahí, Eh, el, el pasto está bien cortadito Nadie va a sentarse Nadie va a ocuparlo La gente en vez de ir a un parque, una plaza Se va a los malls Se va a consumir a los lo, lo gran supermercados <coughs> La gente se ha ido a los malls Como que si los malls fueran un lugar de encuentro Los malls para consumir Los malls es para gastar Los malls para comer Los malls para vestir Pero realmente la calidad de vida La calidad de familia Eso está en los parques En los parques en las plazas públicas Sí, yo creo que igual el municipio <coughs> debiera trabajar ah. El municipio debiera trabajar Y potenciar los barrios mm. Yo creo que por ahí va La medida, Mario, porque Yo en el sector en el cual vivo Hace bastante rato que tenemos Dificultades, por ejemplo, con nuestra multicancha mm, yeah. y, as, Cuando nosotros nos entregaron la villa Donde yo vivo hoy día Que es la Villa Tocornal mm -hmm. Por supuesto, hubo Eh... En el, en el tiempo hubo logros y uno de ellos fue que nos hicieron un parque que hoy día está muy pobre, por ejemplo, de juegos para niños. Por ejemplo. No hay juegos para niños. Por ejemplo. En, eso, en esos parques donde hay una gran cantidad de población. Hay que poner juegos para niños. Hay que poner juegos para niños. Claro. Esa multicancha está en pésimas condiciones. Se le ha hecho un forado de unos 3 metros aproximadamente en el centro de la cancha. Chum. Entendiendo que el municipio está trabajando, pero aún así no ha abordado en, tu, en su totalidad el tema. Qué importante el tema de la recreación, el sí. deporte, porque eso de alguna u otra forma aleja es un escape a, a la, de, la juventud de la adicción de del alcohol. Claro. Faltan luminarias. Eso. Ese parque cuando por ejemplo claro. lo, lo, lo inauguraron, te estoy hablando del año 2000, 2002 más o menos, eh, en la otra administración que hubo a través del municipio, entiendo que, que se trabajó, yo fui dirigente sindica, vecinal ahí, ya y trabajamos en conjunto con el municipio para poder armar un parque bonito, hoy día está, eh, debo reconocer de que se han preocupado de las áreas verdes y tipo de cosas, mm. pero sin duda falta lo otro, que tiene que ver con la luminarias tiene que ver con la recreación, con los juegos para niños, ya no podemos tener un juego que lo tuvimos hace 12 años atrás, claro. instalado ahí hoy día, entendiendo claro. que, que ya están deteriorados, están destrozados, claro. ya no existen prácticamente. Y entiendo que el municipio tiene recursos para poder poner eh, en esos sectores. Yo también no, no quiero dejar de lado, también ya que estamos hablando del tema de calidad de vida de las poblaciones, me parece a mí que no podemos dejar a un lado los adultos mayores. Yo creo que, por ejemplo, eh, me encantaría ver dentro de estos parques de recreación para niños, donde coloca inclusive máquinas para hacer ejercicios, me gustaría ver ahí un tablero firme para jugar ajedrez un tablero para jugar dama por ejemplo donde eso sería para los adultos mayores ellos que ya eh, hacen su vida sentado en la cual ellos podrían irse a recrear eh, yo creo que hay varias cosas que debiéramos incluir eh, y, y este municipio eh, lo puede hacer eh, debe ser mucho trabajo debe ser muy extenso qué sé yo pero si algo tenemos que decir que falta algunas cosas y especialmente en los parques y en las plazas eh, poner un poco más de vida, un poco más más de sentido porque no no sirve nada hacer una multicancha como tú dices y no propiciar por ejemplo que la multicancha sea usada por ejemplo, hay hay canchas, yo he visto canchas y multicanchas son demasiado restringidas son demasiado restringidas, o sea, o, o tienes que pagar <coughs> o si no, eh, no hay espacios sino que los que lo toman son siempre lo mismo Sí, sin duda eh, hay muchas restricciones con respecto a eso entonces o, hoy día estamos llenos de multicancha a, a nivel comuna eh, sintética y un sinfín de cosas pero de verdad que eh, entendiendo que el municipio te tienes que registrar para poder pedir las canchas y, claro, claro. y hacerlo de semana de una semana para otra entiendo que es bueno pero también eh, hay restricciones entonces igual eh, te cuarta muchas veces la posibilidad de hacer actividades que especialmente recreativa, deportiva, eh, y entiendo que hoy día hoy día Puente Alto tiene los recursos para pa, pa sí. abrir más camino para la gente, especialmente sí. los jóvenes. Hoy día sí. es importante el tema de los jóvenes, el tema de la drogadicción, que es un tema que, que ha abordado a muchas familias y que, por supuesto, ha generado bastante deterioro. Así que sí. sin duda, Mario, hay que poner un, un encapié ahí. Un énfasis ahí, ¿no es cierto? Hay que tratar de, de lograr a través de, de nuestro municipio de, de mejorar todas esas debilidades que hoy día podemos tener como como comuna. Me parece, me parece. La parte de la seguridad, ¿qué te parece el avance? Mira, Puente Alto fue estigmatizado por años respecto a delincuencia y do, drogadicción. Puente Alto fue por mucho tiempo eh, llamado Puente Asalto inclusive, que realmente así como tú te sientes Puente Altino, yo me siento Puente Altino. Se me ha eh, ofrecido irme a, a vivir al centro de Santiago y yo nunca he querido porque no, no, no me siento representado. Yo me siento bien en esta comuna, está alejado del centro, pero me siento bien. O sea, esto, pero este, no estamos este, en nuestro país. Esta es la comuna. que vamos que... a 45 minutos del centro de Santiago. Claro, claro. El o sea... metro te deja en cualquier parte de día. Así, ah, que así es. es. Así que me gusta esta comuna, estimo esta comuna y no me voy a ir de esta comuna. Yo creo que... Ve, eh, me parece. Voy a acá. Sin embargo, creo yo que, mira, la parte de la seguridad, yo he visto un avance. He visto que se avanzaban en seguridad Pero eh, gracias a Dios que tomaron Bajos de Mena Como bandera de lucha, muchos lo tomaron Ese es muy bueno Cambiando la cara, hacer una predicción de una nueva comuna Como Bajos de Mena me parece súper bien Pero Bajos de Mena no solamente es Puente Alto O sea, hay otras otras comunas Hay otros lugares Estigmatizados todavía Donde, eh, como por ejemplo eh, La Villa Padre Hurtado, por ejemplo Donde Ahí hay una, un flagelo de la drogadicción A vista y paciencia debiera hacerse ahí un programa real como para poder ver de qué forma eso se puede parar y a la misma vez también darle mayor seguridad a la población yo creo que todavía falta hacer un plan que es descentral, descentralizado y que tenga que ver con ciertas comunas, ciertos sectores donde todavía yo creo que hay mucha drogadicción y todavía existe mucha inseguridad Sí, por supuesto hay inseguridad, hay mucha delincuencia todavía, que es un flagelo que que... Ha sido muy difícil poder eh, luchar contra ello uh -huh. pero yo siento que no es imposible. Siento que si las organizaciones y, por supuesto, las autoridades eh, se exigen un poco más, yo entiendo que hay muchas cosas que las podemos mejorar. Mira, yo de repente, si tú te pones a pensar y, y te pones a ver televisión, cuando hablamos de seguridad, esos programas que dan en la televisión, de verdad, siento que que es como que se ríen de la justicia. Se ríen de los programas de televisión. Eh, por poner un ejemplo, carabinero va detrás de unos delincuentes que se han robado un auto. Arriesgan su vida, arriesgan la vida de gente que se les puede cruzar en el camino, de acuerdo a las velocidades que van persiguiendo a los ladrones, en fin. Uh -huh. Los detienen y el otro día quedan libre. De verdad. Entonces, es ¿cómo verdad. se entiende? ¿Cómo se entiende que exponen a los carabineros, exponen a un montón de gente para que los delincuentes el otro día estén libres. Yo creo que ahí ahí la pu ¿Cómo puede abordar eso? La, la puerta giratoria eh, respecto a el clientelismo delictual en Chile es evidente, latente y no creo que sea fácil de, de, de, de, de cambiar. ¿Por qué? Porque ese es el concepto de los jueces. O sea, toda la población, inclusive los políticos se preguntan. Pero cuando vas a hablar con un juez, eh, ellos han sido como educados de tal manera de ampliar un abanico de cosas y por más prueba que exista ellos dicen, hay que ver si esas pruebas son ciertas o no ciertas. y muchas son realmente ciertas. La verdad es que claro, <risa> si tú tienes razón, pero claro. pero de, eh, es como poco razonable, como poco entendible que tiene prueba, ¿cómo se aplica, por supuesto? cómo la justicia se aplica, entendiendo que si te pillaron infraganti, al otro día tú estás libre. Y hay personas que por mucho menos que eso, por ejemplo, hay gente que ha tenido en un edificio determinado, eh, ha tenido una mascota y ha tenido que ir a tener noches de cárcel por tener una mascota en un edificio. Sí. que no es un delito. Mm. Pero sin embargo, han habido delitos de otra índole. índole y mucho y más graves. Total. Y, y que sin quedan... embargo, está libre. Está libre y viene a amenazarte además. Y que quedan sin ninguna restricción por lo demás. Es verdad. Oye, ¿qué te pareció a ti que un garzón de un restaurante peruano se quiso fanear, este, ¿cómo se dice? Fanear el perro. Bueno, eh, no sé si tú estabas enterado pero hay un restaurante muy muy prestigioso en, en, en Santiago. ¿Ya? Un, es uno de los pioneros, de restaurante peruano, que el garzón salió y le echó agua caliente al perro. ¿No sabías? No tenía idea, no sabía de, bueno, esa, de esa noticia. Cuéntamela el, para informar. Es mejor, mejor que no sepa ese tipo de noticias que son muy lamentables. Bueno, un, un, un garzón, dicen que el perro estaba en la puerta del restaurante, eh, quería como ingresar hacia adentro, por más que lo echaban que se fuera hacia afuera, él aduce que no el, el perro tenía que salir porque es un restaurante y por lo tanto como no quería salir le echó un poco de agua caliente. Y esto fue quemado, el, se quemó gran parte del perro. Y la población reaccionó. No, por supuesto, pues si obviamente están los animalistas y entiendo que... Eh, los animales tienen derecho también. También tenemos derecho, por lo, supuesto. Lo, lo, los animales sienten también, igual que nosotros. Sí, entonces, evidente. Entonces los animales, así como tienen que ser respetados, tiene que ser ubicado dentro del contexto de lo que ellos viven en este mundo, Nadie puede darse el lujo de patearlo, pegarlo, agredirlo, menos echarle agua caliente. De, sea, ninguna manera, de ninguna ¿cómo manera, como se le ocurre, eso no puede ser. Para nada. Y cuéntame, ¿qué pasó con él? <coughs> bueno, Chilevisión vino, hizo hizo hizo la entrevista y eh, vino la municipalidad también, a través de eh, la oficina de protección de los animales. <coughs> Llevaron este animal a un veterinario y está haciendo cuidado en este momento. Esta persona eh, está buscada para, para procesarlo, pero está eh, evadida, no no, no está. Y aparte de eso le rompieron los vidrios, las ventanas a este restaurante Porque no querían dar la cara y tuvieron que cerrar Es decir, eh, lo cerraron por espacio de dos días Pero nuevamente abrió Por lo tanto, eh, yo, yo creo que en este país, como en cualquier país Los animales tienen que tener derecho Los animales tienen que estar contemplados dentro de la constitución Y, y yo ahí cuando tú decías, el delincuente entra y sale ¿Qué connotación le tienes tú, Patricio, cuando una persona toma un animal, en este caso un perro, en, otro, en otros casos cualquier animal es, lo tiene en la casa, no tiene el tiempo para cuidarlo, no tiene el tiempo para darle agua, no tiene el tiempo ni la plata para poner la vacuna o llevarlo a un veterinario, porque esos animales necesitan todo eso. Y no se da el tiempo de estar al cuidado, porque un animal es como tener un hijo. Y al final el animal se escapa o se fue a la calle o, o aparte de eso lo echó a la calle porque no, no tiene otra alternativa para mí eso eso es un delincuente no no de la misma connotación que alguien mata pero al final tener esa frialdad eh, de echar a un animal a la calle cuántos en chile cuántos perros hay en la calle en chile cualquier actividad que tú haces aparece un perro <risa> Entonces, Siempre ha sido así con Mario <coughs> Entonces, ¿qué castigo le damos a esa gente? Eh, primero que todo siento que no hay ninguna responsabilidad de parte de ellos Entendiendo que un animal eh, también tiene derechos como dijiste tú Y uno de los fundamentales es el derecho a la vida Exactamente ¿Cierto? Así es y, y, y por supuesto que hay un grado de responsabilidad Si yo voy a adquirir un animal, voy a mantener un animal en mi hogar debo preocuparme desde la alimentación, de la vacuna, de, de todas sus necesidades, por supuesto. Y si siento que no estoy en condiciones, debiera ser honesto y quizás regalarlo, ofrecerlo a alguien que sí efectivamente pudiera cuidarlo. Que tenga las condiciones. Por supuesto. Pero no tirarlo a la calle. No, de ninguna manera. Lamento, lamento lo que le pasó a ese animalito, a ese perrito. No, horrible. Creo que no corresponde, creo que esa persona que cometió castigado. ese error debiera ser castigada. Claro. Y obviamente... Eh, Quisiera playarme mucho más con respecto a eso, no, dale, pero nada. pero por respeto... No sé, de verdad dale, siento que, dale, que esa dale. persona debiera ser castigado en cárcel. Eso. De verdad, sin duda, Mario. Tiene que darse ejemplos reales y parar con todos los atropellos que se hacen contra los animales, teniendo en cuenta que los animales no pueden hablar y no tienen nadie que lo defienda. ¿Tú te imaginas lo que debe estar sufriendo ese animal hoy Obviamente, día? Obviamente, si tiene la tercera parte del cuerpo quemada y, y, y yo me imagino que el dolor, la incomodidad que tiene un animal por más que esté en la calle o sea, horrible que lamentable, de verdad lo lamento eh, y, y también siento que esa persona fue una persona irresponsable que no, no tiene conciencia mm. sí, no hay conciencia, no tiene sentimiento y por lo demás poco le interesa sí. lo que pueda suceder con, lo, con, con la vida en realidad porque en el fondo un animal también tiene derecho a la vida Por algo estamos todos acá pues somos parte de este mundo eh, en ese lugar que pasó fue en san antonio con catedral un lugar muy álgido en esa parte de san antonio hay mucha prostitución hay mucho muchas muchas personas extranjeras que llega a este país de color y, y ejercen y ahí fue donde donde se llevó esta esta controversia respecto a los animalistas y también esta persona <coughs> y bueno, hasta ahora no hay culpable. ¿eh? No es culpable. No hay culpable, no, no Pero no está apareció. identificado el Claro que es una persona que estaba trabajando en este restaurante yo creo que ellos lo conocen, saben, pero no no dieron su nombre y bueno, la justicia tendrá que tomar seguramente cartas en el asunto para presionar y den el nombre y ver dónde dónde se cuenta la persona. La cuestión que sí reconoce el restaurante que fue un garzón. Sí, pero entiendo que hoy día todos los restaurantes, toda casi prácticamente todo el comercio dispone de cámara, dispone de sí, información sí, sí, sí. y por lo tanto deviera Debería, Debería haber eso. una investigación y que esta persona reciba el, el, máximo, castigo el máximo castigo que corresponde, por supuesto, y, y que lamentablemente, no sé, es y, y, como súper eh, es, delicado el tema. Por eso digo, Patricio, ese es por el lado de la persona que, que cometió esta aberración, pero también hablemos del otro lado, porque hay perros en la calle abandonados. ¿Por qué existen perros en la calle? O sea, alguien también tiene que hacerse cargo de esa irresponsabilidad de tener animales cuando no tiene el espacio, no tiene las condiciones, no tiene el tiempo. Lo único que tiene es el deseo y las ganas. Y con deseo y ganas no vive un animal. No, lamentable. Eh, lamentable que tengamos tanto perro en la calle hoy día eh, y que no hay un lugar físico donde pueda estar. Y que tampoco no haya alguien que lo subvencione porque en el fondo... Necesita Sería una política de gobierno también. Debiera cosa. haber una política de gobierno que, que pudiera subvencionar eh, ese tipo de, de situaciones, entendiendo que debiera haber un centro canino, por claro, llamarlo así, claro. ya donde efectivamente puedan abordarse todos estos temas y pueda haber una, una buena crianza, que, que, que hay un control también en, en el tema, pero que sea subvencionado a nivel país, claro. a, a nivel gobierno. Sí, porque hasta ahora las organizaciones que existen respecto a los animalistas Eh, digámoslo claramente son gente pobre gente que lo hace por sentimientos más que más que por, por, por capacidad porque no tiene los medios no tiene lugar eh, físico ni no, en las condiciones no, económicas no tiene, ni nada no, no tiene nada entonces son personas que, que, que viven de, de la un, ayuda eh. es un sentimentalismo nada más pero no se vive en un país civilizado de esa forma tiene que haber no. la política de estado Tiene que haber también lugar especialmente para eso y paralelo a ello, como estoy diciendo, para evitar hacer ese tipo de, de, de trabajo, castigar a aquellas personas irresponsables que no se hacen cargo de, su, de sus mascotas y que al final quedan en la calle, botados, abandonado Y después mueren de una manera trágica. ¿no? Trágica, de, de inhalación, atropellados y eso genera, también no si tener un perro en la calle genera una serie de, de, de problemas de salud también, una insalubridad para los niños de cualquier índole. Un no, perro y de es difícil igual el tema, sí, es complejo. Realmente, y, y, pero, ¿y, ha habido, y ha habido perros que han atacado. Pero ¿eh? sí, evidente que sí. Y es un tema que, bueno, obviamente la organización, el municipio, tiene que abordarlo de alguna u otra manera en algún momento. Así que yo creo que es importante el tema y sí. sería quizás bueno en otro momento poder profundizarlo Lo más. Malo, ¿no, sí, por y ver también que si, que y, cuántos centros centros hay en Puente Alto, por ejemplo, que pueden albergar perros. Quizás existe como no quizás como tarea sería bueno poder conseguir información y conversarlo en otro momento. ¿Te parece? Me parece, Patricio. Bien, Patricio, eh, algo más que tú quisiera decir este 2016, como viene, eh, estamos aquí con las puertas bueno, abiertas. Bueno, la verdad es que yo primero que todo quiero nuevamente agradecer a toda la gente que nos ha escuchado, entendiendo que, que hay mucha gente que sigue el programa, de verdad que quiero agradecer ...a, a todos los... ...radioscucha por decirlo así... ...ya, y por supuesto... Eh, ...entendiendo que... ...yo Patricio Castro como dirigente... Eh, ...voy a dar el máximo de mí... ...para poder lograr... Eh, un, ...un buen sindicalismo dentro de nuestra organización... Eh, ...tengo el compromiso de hacer las cosas bien... ...entiendo que tenemos muchos desafíos por delante... ...y por supuesto que con la ayuda de la gente... ...lo vamos a lograr... ...ya, se vienen los tipos de cambio... ...tenemos que trabajar tenemos que trabajar fuertemente durante todo el proceso 2016 y para ello necesitamos apoyo, necesitamos ayuda de todos nuestros socios y trabajadores. También quiero agradecerte nuevamente, Mario, no, a ti Patricio, a la radio por la invitación. Estás, estás aquí eh, invitado siempre este programa para que tú puedas venir. De verdad que me siento muy conforme, muy agradecido, me siento muy contento y las veces que ustedes me han invitado eh, he podido venir, así que de verdad darle las gracias nuevamente y, y sigamos trabajando. Eh, y, y por supuesto invitar a toda la, a, a toda la gente que escucha la radio A que sigan escuchando el programa Entendiendo que, que todo lo, toda la semana hay invitados distintos Con diferentes temas Así que muchas gracias y, y un muy feliz 2016 Bien amigos, este ha sido su programa eh, Hablemos de Política con Mario Aro Y los invitamos para el próximo miércoles de 12 a 1 Muchas gracias por escucharnos Este es un programa que ustedes pueden hacer llegar sus comentarios Pueden llamarnos por teléfono Pueden escribirnos al correo también y vernos en Facebook Siempre estamos eh, con los programas ahí que ustedes pueden observar O eh, volver a escuchar Como siempre, a triunfar Muchas gracias De otro amor Dime que no tendré que verte otra vez Now yo se lo diré ya es tiempo él era mi amigo.